de asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca, la boca del pueblo, del pueblo. Buenas, no sabía si estábamos, che. Muy buenas tardes, muy buen viernes, estamos acá en vivo una vez más en esto que es AGPS, Al Gran Pueblo Salud, de la mano de mis dos compañeros, Patricia Amarelo, bienvenida a Argentina. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué hace aquí el equipo de Al Gran Pueblo Salud? Presente como todos los viernes. Eh, contenta de estar aquí con ustedes, compañeros. El equipo de los viernes. Y, a pedido del público, hemos traído a nuestro queridísimo Alejandro Lucero. Importado de Herbie. Avellaneda. Ah, sí, sí. Equipo, equipo de truco. De truco, de truco gallo. De truco gallo. Truco, es verdad, somos tres nada más. No, no, no, somos, no, tres. no somos tres. Hay ah, uno que no habla, pero hace señas. Nuestro querido JR. R del otro lado del vidrio, gracias por el aguante No, no habla acá No habla acá, no habla acá. No sé yo no nunca. Esperamos <ríe> ansiosos el gran programa De la FM RHL o con JR Hablando al micrófono Uf, Uf, yo quiero participar. Ya lo vamos, a agarrar, lo vamos a grabar en secreto sí, sí, sí, Porque hablar habla y, y qué música va a tener ese, ese programa Estamos eh, En esta semana Hoy viernes 12 de julio en vivo Por si alguien tenía alguna duda No sé qué temperatura Hace afuera, pero está sí nos puede decir que hace un refrío. No, está bárbaro, está bárbaro. Está ¿Ayuda bárbaro. solcito? Primero que hace una semana que nos estamos acabando el frío, con lo cual sí. ya hace una semana que estamos algo no bueno, acostumbramos. O engripado claro, o acostumbrado. Exactamente. Y la otra que hay un solcito hermoso. está, sí, está bonito. Patrio. ¿no? Patrio. Ahora dentro de una hora que caiga el sol. No, sí, olvídalo. Esté adentro del cucurucho. Claro. Siendo las 16.06. Uh -huh. Vamos a decirle a la gente y vamos a contarles... Eh, que hoy vamos a estar metiéndonos bastante de lleno eh, En un tema que, que nos compete a nosotros como movimiento popular ¿no? eh, Pero también eh, a todos y a todos los argentinos Porque eh, vamos a hablar un poco de lo que es los derechos humanos No, no puntualmente los derechos humanos Sino eh, todas las privaciones, o todas las, eh, no sé, las, las persecuciones y, y diferentes acciones en contra de lo que debería ser derechos que tenemos eh, adquiridos y eh, Que salimos a defender y que venimos en estas persecuciones En las que prefieren callarnos, asustarnos Y que, que todo avance sin que nadie se queje ¿no? Eso por un lado eh, Sin que nadie proteste Es verdad, sin que nadie proteste Que ese sería el título básicamente Eso entre otras cosas vamos a tener como siempre Nuestro noto informe SCABA Eh, y bueno, todo lo que entre en esta horita O menos, porque ya son las 16 y 7 Todo lo que entre eh, en esta hora de programa Así que, ¿pueden ir poniendo la pa Y lo que no entró ahí desborda para el lunes Uf, seguramente Seguramente, porque hay bastante material eh, eh, Hubo una asamblea virtual no eh, Sobre la situación de la protesta eh, Donde hubo diferentes eh, referentes eh, Mucha gente de diferentes sectores y afectadas de diferentes maneras que se convocaron ayer, si no mal recuerdo y eh, hay un material como de dos horas que van a poder encontrar también en redes pero que nosotros quisimos también sacar diferentes extractos eh, y poder analizarlo en la mesa, con ustedes para, para que también por ahí traducir a veces como decimos, no se habla en difícil y en realidad nos están diciendo o nos están contando eh... Muchos, no sé, como decíamos Con, con Patria en la preproducción Son conceptos que ya tenemos ¿sí? Los tenemos adquiridos, por ahí le ponemos unos títulos Diferentes cada uno Pero estamos hablando de lo mismo Entonces, eh, traerlo a la mesa Poder hablarlo entre nosotros También desatarlo alguno de los temas eh, Escuchar voces de, de referencia y, y también ver Desde de, de dónde ¿no? Sabemos que nos están cagando, esa es la verdad Pero hay que ver ¿Con qué intenciones? ¿Y de dónde cuán, desde dónde nos disparan? Porque a veces ni siquiera nos llegamos a dar cuenta Sí, la legislación internacional indica Así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Que los estados deben ajustarse a derecho Para eh, cumplir con los roles y las funciones sociales Y políticas que tienen ¿no? El poder ejecutivo, el, el poder legislativo Y el poder judicial no es lo que ha pasado a partir de las protestas, eh, porque ha habido una criminalización de la protesta y justamente esta asamblea que se le pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intenta ponerle voz a, a esta demanda hacia el Estado Nacional que no está cumpliendo con la legislación internacional a la cual debe... Adherir y acogerse no Porque son tratados previos que ha firmado este país En adhesión a esas leyes A ese marco normativo internacional Una cosa es el deber y otra cosa es lo que están haciendo eh, Podríamos ir, como decíamos, poniendo la pava Y escuchando un temita Y acomodamos un poco acá la mesa Desde que no tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos Ya no sufro tanto Desde que yo tengo que cuidar tu cariño Hoy tus caprichos ya no sufro Mira para acá solo porque está abrazado a Desde que lo no tengo que cuidar tu cariño Soy no sufro tanto Desde que lo no tengo que cuidar tu cariño Soy tus capítulos no sufro tanto Intentó ser el amor que te haga olvidar Intento nunca lo logró ni lo logrará Compartió su riqueza para odiar Un poco de amor, lo que nunca vos le pudiste dar Pensé que intento no que cuidar tu cariño Vida tu cardnya Pot tos cap pitjors ja no sufiat tu. saludo al gran pueblo salud por FM Riekruit No te enfermes cada Cuando ah. el barrio de la Boca reaccionó contra la impunidad a 20 años de la ocupación de la Comisaría 24 Ese es el título del libro que se presentó la semana pasada donde participaron Mónica Pérez, del Movimiento Popular Los Pibes de la Boca, Martina Noailles, surcapitalino, Cecilia Pérsico, Centro Comunitario Copitos, Pablo Solana, autor del libro, y moderaron Johnny de la Silla, Discata para construir la inclusión. Les traemos esta esta alegría de poder haber participado en de la presentación del libro Hoy a las 6 de la tarde De forma libre y gratuita En el anfiteatro Eva Perón De la Asociación de Trabajadores del Estado Se va a proyectar El estreno de la película La Pastoril Memorias de un olvido Una historia de resistencia Y compromiso con la vida Y los sueños de la revolución Los esperamos Gente, debido al frío Si ven personas en situación de calle Pueden guiarlos donde comer Ducharse y o dormir En el club atlético River Plate ...que abre todos los días las puertas desde las 18 horas. Almorzar en Caballito, parroquia Nuestra Señora de Cadacupé... ...en Avenida Rivadavia, 4879. Si quieren también colaborar, pueden llamar al número 4901-1811... ...o al 4904-0648. Todos los días a las 12 se sirve el almuerzo. Como en la pandemia, ¿no? Cuando no se Cuando el Estado no aparece... La después. solidaridad del pueblo. También cena en Almagro, en la parroquia de San Carlos Don Bosco y Quintino Boca Yuba, con el siguiente teléfono para recibir donaciones y colaboración. 4-981-7752, todos los días a las 19.30 horas. Don Bosco es un pasaje entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, a la altura de Quintino Boca Yuba. Perfecto. Desa desayuno almuerzo merienda y ducha en almagro iglesia metodista esto es en avenida de ribadavia 4044 todos los lunes de 10 a 17 pueden pasar y tener todos esos servicios para la gente en situación de calle Cena. También tenemos en la parroquia Santa María En la calle Venezuela y Avenida La Plata En el hermoso barrio de Boedo Los martes a las 20 horas Almuerzo más ducha en barracas Atención médica también tienen y psicológica De, ¿me regalás una hora? Primer y tercer sábado del mes Recuerden, primer y tercer sábado del mes Atención psicológica en la parroquia Sagrado Corazón de barracas Esto es en Avenida Vélez, Vélez Alfie, 1351, esquina Iriarte. Sábados de 9 a 10, ingreso para ducharse y también pueden llevarse ropa de caritas. Concierto del Proyecto Signos. En la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en parque chacabú con la calle cura paligüe 1185 de la comuna 7 mañana sábado 13 de julio a las 20 horas eh, se dará la siguiente obra de joan eh, sebastián bach y de charles gunnott y de lubdim van beethoven eh, recuerden entrada libre y gratuita el sábado 13 de julio de 2024 a las 20 horas organiza el área de cultura de la Junta Comunal número 7 a cargo del comunero Julián Capa. Arranca el receso invernal y seguimos acercando propuestas de alta calidad gratuitas en nuestro barrio recuerden que pueden seguir solicitando turno como desde el 1 de julio en adelante para el abordaje de los consumos problemáticos en entornos digitales sería adicción a los juegos en red y apuestas online les dejamos teléfonos para solicitar el turno directo 11 46 30 29 84 lo digo otra vez 11 46 30 29 84. Funciona en Aranguren, 2701, Pabellón I, Primer Piso, Sector de Adicciones. Al Gran Pueblo Salud. Bueno, continuamos acá en vivo eh, Perdón, está tomando un matellito eh, Bueno, como les habíamos comentado eh, Vamos a estar metiéndonos de lleno eh, En este tema de derechos humanos Específicamente eh, Trayendo algunos audios, unos cortes Y abriendo debate eh, Con este disparador que es Que fue la asamblea ayer eh, Virtual eh, Sobre la situación de la protesta social Y el derecho a la libertad de expresión Bueno, esto fue un encuentro promovido por el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo que viene en procura defendiendo los derechos humanos en Argentina desde el retorno a la democracia y eh, convocando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es un órgano que depende de la organización de Estados Americanos, que fue creada comisión en el año 1959, eh, con el ánimo de expandir la democracia en por todo el continente y de defender los derechos de, las, de los hombres y mujeres que habitan este continente. Eso en términos generales. En eso incluye el derecho a trabajar, el derecho a peticionar, el derecho a, a comunicar, el derecho a la prensa y demás. Eh, seguramente podremos ir extendiéndonos en las definiciones que abarca la convención interamericana de derechos humanos pero en particular quienes tenemos algunos años la conocemos porque fue uno de los organismos internacionales que empezó de algún modo a eh, tensar la cuerda con la dictadura nacional la dictadura nacional la dictadura militar, militar que atravesó la, Argent la, la argentina del 76 hasta el 82 en particular hasta el 83 y <coughs> y que junto con la resistencia del pueblo de aquella época organizada, de las organizaciones que luchaban contra esa dictadura, fue la pata legal eh, que logró o, o lograba presionar con sus visitas, eh, si bien no logró detener eh, el, el accionar eh, de, la, de esa terrible dictadura, promovía que tuviesen que, eh, por lo menos... ...mover a los... Eh, a ...blanquear a algunos presos... ...a otros los liberaban... ...cambiar algunas condiciones de detención... ...por lo menos con los presos que estaban en blanco... ...bueno, ha sido una herramienta legal... ...de gran importancia en la época de la dictadura... ...y por eso conocemos el accionario de esta... ...Comisión interamericana de Derechos Humanos... ...que también tiene sus vaivenes... ...esta comisión, hay, hay ocasiones en que tiene... ...mejores participaciones... ...en otras eh, atrasa un poco... En esta ocasión fue promovido por el CELS un encuentro en el cual participaron, eh, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano receptor digamos de, de la del reclamo, las organizaciones sociales eh, que estaban representadas por eh, el CELS, les dije recién, también estaba la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, también participaron la Federación de Docentes Patio de los conventillos. Y eh, Hijos, ¿sí? Que es una organización también que hace años que viene trabajando en función de la memoria y la justicia y en contra del olvido. Eh, Estas, si no me equivoco, seis organizaciones que dieron su testimonio muy ajustado en un tiempo muy perentorio de, si no me equivoco, no tenía más de cuatro o cinco minutos cada uno de los organismos. Eh... Hizo su presentación. Del lado del Estado estaba la Cancillería eh, por tratarse de un, un ámbito donde hay un órgano exterior al país como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también estaba el Ministerio de Seguridad eh, en manos de un Forí que no fue el embajador anterior, que es otro que se llama Alberto Forí. Eh, y también dieron su, ellos dieron su punto de vista al respecto. Y desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvieron eh, unos rep los representantes principales de ese órgano, que son cargos rotativos, y además eh, eh, quien viene de hacer el vocero de eh, el que presenta el caso. Eh, nosotros lo que vamos a ir escuchando en el transcurso del programa de hoy, y a, eh, sepan disculparnos algunas desprolijidades porque el material es de ayer y lo fuimos editando sobre la marcha, Eh, son algunos fragmentos de las exposiciones de esas seis organizaciones eh, argentinas que presentaron eh, su denuncia y, y seguramente en el transcurso de la semana que viene agregaremos también la posición del Estado y la posición de la Comisión Interamericana de, Derecho, de Derechos Humanos. Como mm, resumen anticipado de cómo funcionó esto, Eh, podemos decir que la presentación de los organismos, dijimos que participaba el CELS eh, la Federación de Docentes Universitarios, la UTEP eh, el CEPRO eh, el HIJOS y eh, la Federación de Prensa eh, todos esos, todos esos esas exposiciones tuvieron un alto perfil técnico o sea que no fueron discursos políticos fueron extremadamente objetivos respecto de lo que viene sucediendo desde que asume este gobierno el 10 de diciembre pasado y que sigue sucediendo en cada una de las manifestaciones que suceden en la Argentina ¿Sí? o sea que fueron casi como pruebas, ¿sí? no no eran interpretaciones de nos parece que fueron el relato fiel de los hechos Mientras que las exposiciones del gobierno, en particular a cargo de Forí... Ah, y hubo alguien de la Secretaría de Derechos Humanos... Creo que se llama eh, Fuentes, el, el, ahora después se lo comparto. ¿Derechos Humanos? Eh, ¿Matías Ofieri? No, no, eh, del, de parte del gobierno. Ofieri es de parte de la CEPRO. Eh, lo que planteaban de parte del gobierno fue estrictamente interpretaciones. Uh -huh. sí O sea, interpretaciones ante las cuales el punto de partida... Claramente uno puede ubicarlo a partir del modo de represión que se viene llevando a cabo Le llaman sedición a la protesta social Le llaman violencia al genuino derecho de defensa que tiene nuestro pueblo Ante la agresión de un estado tiránico Y, y a partir de allí toda una serie de planteos que interpretan claramente Que para este gobierno el pueblo es su enemigo sí, sí. Eh, no es una presentación que hayan dicho que esto eh, no sucedió de este modo y fue de otro modo claramente interpretan que cuando el pueblo se moviliza es su enemigo porque dice que el pueblo solamente se representa eh, se go gobierna a partir de sus representantes ¿Sí? entonces si los representantes que fueron elegidos democráticamente hacen algo que va en contra de los intereses del pueblo, según el decir de las autoridades del gobierno que estaban en este foro, el pueblo no tiene derecho a reclamar. Solo lo podrá hacer el día que tenga que votar. Hasta entonces nuestro pueblo deberá, según este gobierno tiránico, cagarse de hambre y soportar lo que sea que tenga que soportar por la decisión de este gobierno y de los cipayos de turno que lo sostienen y lo acompañan. Entonces, volvemos a repetir, la ponencia de los organismos fue estrictamente técnica, cuando decimos técnica nos referimos a presentaron material de pruebas concretas para señalar qué es lo que está puesto en juego en este tiempo en la Argentina. El gobierno presentó interpretaciones que claramente... ¿Vieron ese refrán que dice que cuando Pedro habla de Juan habla más no, de, Pedro no de Pedro que de, que de Juan? Juan. Uh -huh. Bueno, este gobierno hace eso. Cuando el gobierno habla del pueblo que se resiste a las medidas tiránicas, es porque efectivamente son habla medidas sí tiránicas. ¿sí? Y la Comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene un peso internacional, no solamente local en la Argentina, hizo lugar ...hizo lugar a las presentaciones de los organismos. Así que con esta introducción, si ustedes están de acuerdo... ...comenzamos a escuchar algunas de las presentaciones. Que, que las podríamos hacer tal cual eh, fueron presentadas en el orden. ¿no? Quien primero habla va a ser Paula Litvasky... ...que es eh, una compañera del CELS que esto decía... Mi nombre es Paula Litvachki y hablaré en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales. Me acompañan también Yamile Sokolovki, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Ángel Borelo, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Matías Auffieri, del Centro Profesionales de Derechos Humanos, Carla Gaudensi, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y Carlos pisoni de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. La Comisión Interamericana ha tenido un rol muy relevante en el desarrollo de estándares para resguardar el derecho a la reunión y a la libertad de expresión en la región. En ese proceso ha relevado y sistematizado situaciones regresivas y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante protestas sociales en diferentes países de nuestro continente. Pedimos esta audiencia para poner en conocimiento a la Comisión las graves regresiones que están teniendo lugar en Argentina con relación al derecho a la protesta y los riesgos que corren las personas que utilizan el espacio público para exponer sus demandas. Vamos a cerrar con un petitorio para esta honorable comisión con la idea de que el Estado argentino revierta su decisión de reprimir y criminalizar la protesta y adecúe la normativa, a las prácticas y sus prácticas a los estándares del sistema interamericano. Desde diciembre pasado, con la sanción de la resolución 943 del año 23, protestar en el espacio público en Argentina parece ser un delito. Salvo en pocas movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, caracterizadas por su masividad, Las protestas se encontraron con despliegues policiales orientados a obstaculizarlas o impedirlas y no a protegerlas. En general... Bien, esa era la introducción que hacía Paula Lisvadsky respecto de lo que iba se iba a tratar en este El ámbito policial. del foro. Eh, nosotros vamos a aprovechar eh, este, esta interrupción para ir a la tanda, que es un compromiso comercial... Sí que este programa y esta emisora comunitaria tiene tanto con sus oyentes como con el Estado de la Ciudad. Y al regreso continuamos con las otras ponencias. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita sé cómo donar en buenosaires.gov.ar barra donasambre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Venite a la Riachuelo. Hace un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele, y prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9 ¿Ya estamos grabando? ¿Ya estamos grabando?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 Asambleas y comedores Llega FM Riachuelo En el 100.9 En la boca, la boca del pueblo, del pueblo. seguimos ya habiendo cumplido con la tanda como corresponde y vamos a seguir sobre el tema eh, que veníamos hablando ya hizo una primera introducción eh, no me acuerdo el nombre si no, sí, me cuesta el apellido Lich. igual eh, y vamos a seguir con el audio de ella para para que termine su idea y nosotros podamos Lich Basque, perdón Lich así lo dijo ella escuchamos Vamos a continuar con Yamil Sokolovsky, que es eh, docente de la Federación de Docentes Universitarios, uh -huh. que esto planteaba en su ponencia. Buenas tardes, mi nombre es Yamile Sokolovsky. El 14 de diciembre de 2023, la resolución 943 del Ministerio de Seguridad puso en vigor un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. El protocolo deroga la resolución 210 en la cual ese ministerio había fijado en 2011 reglas de actuación policial y estatal acordes a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Según el nuevo protocolo, que contiene pautas de intervención dirigidas a las fuerzas policiales y de seguridad federales, la libre asociación, la libertad de expresión y la protesta social dejan de ser derechos constitucionales protegidos por la ley y los tratados internacionales de derechos humanos para pasar a ser delitos de acción pública. Las fuerzas de seguridad abandonan su rol de protección, promoción y diálogo frente a la protesta social para pasar a asumir un rol represivo y criminalizante de quienes decidan visibilizar un reclamo. Esto implica una violación al principio de no regresividad, en tanto se pretende excluir de la protección estatal a las personas que se manifiesten públicamente y se despliegan herramientas tendientes a amedrentar y desincentivar el ejercicio del derecho a la protesta. El protocolo define que cualquier afectación de la circulación de vehículos o personas constituye un delito flagrante y establece que las fuerzas de seguridad deberán actuar en consecuencia hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación, pudiendo para ello producir detenciones sin contar con orden de la autoridad judicial competente. El protocolo claramente considera la protesta un delito, dado que llama a cómplices a quienes participen del mero traslado de los manifestantes ...o instigadores a quienes convocan a la protesta. Además no prohíbe que las fuerzas de seguridad porten o utilicen armas de fuego o municiones letales... ...ni limita el uso de armas menos letales, ni establece criterios claros para el uso de la fuerza. Instruye al personal de seguridad para recabar datos y registrar imágenes de manifestantes... ...de sus líderes y organizaciones y establece que se demandará a las organizaciones participantes... ...por los gastos de los operativos establece también medidas agravadas para personas migrantes y para quienes as. Bien, ahí Yamile Sokoloski de la Federación eh, Docente Universitaria de, eh, de la Federación Nacional de Do docentes SeUniversitarios, eh, hace una descripción que antecede eh, lo sucedido en, en todos los episodios de represión desde que este gobierno asume el 10 de diciembre. O sea que lo que está planteando ahí Yamile es sin ninguna vacilación que el gobierno actual cambia las reglamentaciones a partir del protocolo y lo que antes era protesta lo llama sedición. Esto es un resumen, pero ella fue enumerando punto por punto que antes de que cualquier manifestación se realice ya había una predisposición distinta. O sea que no se iba a tolerar ningún tipo de protesta ¿sí? después dirán que la vereda que la calle, que de día, que de noche que muchos, que pocos, que tres que de, digo pero queda claro que hay una posición enunciativa a partir de las normativas emanadas por este gobierno desde el comienzo de su gestión que claramente hace que se estén preparando para una confrontación ¿sí? entonces allí ya dejaría claramente de parte del gobierno, debe haber lugar para la protesta social. Eh, ahora, a quienes vamos a escuchar es a nuestro coordinador nacional y también secretario de Derechos Humanos, Lito Borelo, que también estuvo presente en este encuentro sí. y era esto lo que él planteaba. Buenas tardes, Lito Borelo. Desde el comienzo de este gobierno, los movimientos populares que nos organizamos para garantizar derechos humanos básicos Sufrimos una fuerte campaña en contra. Dicha campaña adopta una característica multiforma. Por un lado han armado una estructura comunicacional y cognitiva para estigmatizar a los movimientos populares y a sus dirigentes con el fin de detener nuestro accionar. Construyen un relato hacia la sociedad para poner en contra en contra nuestro a la opinión pública, estigmatizando y desprestigiando a nuestras organizaciones populares y dirigentes. Intentan quebrar la voluntad para organizarnos y que perdamos las esperanzas en recuperar los derechos que nos están siendo arrebatados. De igual modo, están judicializando a las organizaciones y a sus dirigentes, haciendo un uso indebido del derecho penal con el objeto de obstaculizar, desarticular, Y desfinanciar a nuestras organizaciones como son los casos donde les ponen multas que impone el ministerio de seguridad donde pretenden cobrarnos los gastos que conlleva la represión también utilizan y manipulan herramientas tecnológicas y bases de datos personales como la identificación de rostros de manifestantes para criminalizarlos hoy podemos hablar de de más de 80 personas detenidas arbitrariamente, solo por protestar. Han recibido maltratos y apremios ilegales. Arman causas truchas y llevan adelante allanamientos y detenciones de maneras absolutamente irregulares. Lo hacen allanando locales como también domicilios personales de líderes y de lideresas. Promueven el desarrollo de una cultura del miedo y del terror para detener y silenciar las voces de la protesta que crecen día tras día. Ha lanzado un descomunal aparato represivo. Militarizando las calles, con impunidad golpean, detienen y judicializan indebidamente con el fin de disciplinar y detener violencia cualquier intento legítimo de derecho a a, nuestra, a la protesta y a la defensa crece el hambre y el descarte roto el contrato social quebrado el estado de derecho nos vamos alejando de una verdadera democracia con bueno, esto presentaba Lito Borelo eh, ahí ya no se trata solamente de las reglamentaciones como planteaba Yamile Sokolovky anteriormente sino que eh, directamente la acción, ¿no? la acción, una descripción clara, precisa y minuciosa de la acción llevada adelante por este gobierno a partir de su brazo armado, que es el Ministerio de Seguridad a cargo de Bulrich y de las fuerzas represivas que vuelven a tener incidencia eh, no solamente las policías, sino que también vuelven a tener incidencia fuerzas de seguridad, que debieran estar ocupadas de cuestiones más vinculadas a la defensa de nuestra patria. entonces eh, Y con inteligencia, acorde a situaciones de, de guerra con un enemigo exterior. Eh, esto tiene una gravedad in, muy, muy alarmante, porque lo que lleva adelante es un proceso, como bien dice Borelo, no solamente ya de avisar que las condiciones cambien y no se va a poder protestar, no solamente mencionar también que no va a haber derecho a la protesta, sino que también avanzan un paso y promueven a la disuasión previa a cualquier acción de respuesta y de protesta. Con lo cual eh, es un punto donde Borrello lo plantea con claridad cuando habla de guerra cognitiva, porque se trata de eso, es... A partir de determinados mecanismos comunicacionales, anticiparse a la acción del enemigo. O sea, no es solamente el aparato de represión en la calle, sino que a partir no de los medios de comunicación no avisarte que te vamos a reprimir sí. para que vos no tengas ganas de juntarte o te dé miedo de juntarte con otros. A pesar de que necesites protestar porque te estás muriendo de hambre, porque no te alcanza la comida, porque tu trabajo, aún teniendo trabajo, los afortunados que todavía mantienen su trabajo, están gran parte de ellos por abajo de la línea de pobreza de lo que es una canasta básica. Eh, dicho esto, eh, a continuación vamos a, a escuchar a, ahora sí, Matías a Matías Auffieri del CEPROT, C Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que así se presentaba y esto comentaba. Buenas tardes, Matías Aufiri, abogado del CEPROD. En estos meses de movilizaciones se observan patrones muy preocupantes de represión a la protesta y el uso de la fuerza por parte de las fuerzas represivas del Estado, especialmente con armas comúnmente llamadas menos letales. En lo que va este gobierno, las organizaciones que monitorean las protestas han registrado 665 personas con heridas de distinta gravedad en contextos de protesta. Las cifras oficiales de heridos no existen porque el gobierno o no las produce o no las publica. No solo hemos registrado el uso indiscriminado de agentes químicos irritantes como gases lacrimógeno y gas pimienta, en muchos casos dirigidos directamente al rostro de las manifestantes, los manifestantes entre ellos adultos mayores o incluso dirigidos deliberadamente contra diputados opositores, sino también un uso ilegal de balas de goma que ha causado daños irreparables a la salud. En ese marco general tuvieron lugar las lesiones que sufrí en mi propio caso, perdiendo la visión de un ojo por el disparo de balas de goma a policiales mientras relevaba el operativo represivo de las fuerzas federales durante el tratamiento de la Ley Bases, el 1 de febrero, frente al Congreso de la Nación, para informar de la situación a las y los diputados del PTS en el Frente de Izquierda que se encontraban en dicha sesión legislativa. Esa represión más cruenta tuvo lugar tras horas de intentar desalojar particularmente a quienes nos encontrábamos en las veredas, con un claro patrón de disparos al rostro de los manifestantes. El momento de represión más feroz, en el cual resulte herido, arrojó un saldo de centenares de manifestantes y periodistas heridos en, en momentos en que no había confrontación alguna entre policías y manifestantes, ni tampoco interrupción alguna del tránsito, lo cual denota que la excusa de la libre circulación enunciada en la resolución 943 del Ministerio de Seguridad no es el verdadero objetivo, sino que lo es impedir toda protesta opositora. A estas particularidades, se suma el intento de reformas penales por parte del Poder Ejecutivo con proyectos de ley que establecen penas gravísimas a presuntas organizaciones criminales que con la excusa de combatir hechos de inseguridad o de violencia vinculada al narcotráfico, agravan una veintena de delitos del Código Penal, entre ellos el de intimidación pública tan utilizado al momento de imputar a los manifestantes que son detenidos, con penas previstas de hasta 20 años no solo al imputado por un hecho puntual, sino a cualquier miembro de su organización por el solo hecho de integrarla. Como vimos el último 12 de junio, también frente al Congreso de la Nación, desde el Estado se decide en qué momento reprimir y dispersar las protestas para evitar así que lleguen más personas a la movilización. Son detenidos manifestantes al azar, sin pruebas, a los cuales se imputan figuras penales ya establecidas de antemano por el gobierno, como la mencionada intimidación pública y otras más graves aún en muchos casos sin siquiera brindar información en las primeras horas acerca del lugar de detención, además del maltrato, a premios y condiciones deplorables en que la detención se desarrolla, como han denunciado numerosos manifestantes en los últimos meses. Ahí pasaba Matías Alfieri del CEPROT, que también, eh, además de contar la virulencia de, del uso desmedido de la fuerza, Eh, además de eso era es también víctima de, esa, de ese uso desmesurado de, de la fuerza eh, tiene la pérdida de un ojo de por un, un, un balazo de goma eh, y cuenta que bueno eh, hay como una incitación que no es evitar que alguien cometa un delito sino es mmm, destruir al otro digamos ¿no? no es que alguien va a es una fuerza de represión destinada a contener, suponiendo que hubiese eh, en, en concurso una acción de un, de un delito, sino que es destinado a destruir al otro, Directo a lastimar, a, lastimar, sí. a, a, a, a un chat detenida la persona y inactivada su posible acción de violencia, es completamente maltratada insultada, reducida a su condición humana, digamos, ¿no? Es un poco el relato que hacía Alfieri, que nosotros hemos venido escuchando en todos los medios, que casi que uno se termina acostumbrando, ¿no? A que cuando te agarra la cana te caga palos. Igual esto de que sí de, de que venimos viendo en los medios no tienen ningún reparo en que se muestre todo esto Además, en los medios. Porque, así como decía eh, Borelo, te persuaden para que no vayas y en caso de que vas, que todos vean ¿Qué pasa? Entonces, no es puede que me peguen, es no, me van a hacer todo eso que le están haciendo, lo, lo que están pasando todos los medios. ¿no? Sí, sí, sí. Muy, muy importante tu señalamiento, porque es mostrar lo que te va a pasar si haces lo que hace el que hizo eso. Que tampoco se sabe qué es lo que hizo porque han salido no. a cazar gente al boleo. Porque están ahí, entonces no estés acá. Por estar ahí, claro, sí. simplemente le metieron en cana al, al que vendía empanadas, a sí. su familia hasta una niña, una pibe de 18 años que está ahí desde cuando yo hago. Lastima montón de periodistas que también palabrando. Bueno, esto es no la, la otra vertiente del asunto, ¿no? La violencia, el odio, el rencor con el cual eh, adiestran a esas fuerzas de seguridad y de represión que no contienen, sino que van derecho a reprimir mostrando claramente que lo que tienen enfrente, según el criterio que se, se les impone la fuerza desde la conducción política, lo que tienen enfrente es realmente un enemigo y al cual hay que aniquilar. ¿sí? Eh, a continuación, eh, en esta saga de, de alegatos, escucharemos a Carla Gaudenzi, sí. que es eh, periodista de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Así se presentaba... Carla, y esa era su ponencia. Carla Gaudensi. En este marco ha habido ataques específicos contra el colectivo de periodistas y fotorreporteros mientras cubrían las protestas. El protocolo vigente no establece ninguna protección específica sobre la labor periodística durante las protestas como lo hacía la resolución 210 del 2011. El presidente Milley y muchos funcionarios que integran el gobierno sostienen una práctica de ataque persistente a las y los periodistas, con un sesgo fuerte de género contra las mujeres, a pesar de que el Estado debe adoptar medidas de protección en casos en que las mujeres periodistas corran un riesgo especial de violencia. Pasados siete meses del inicio de este gobierno, más de 50 periodistas han resultado afectados por golpes o uso abusivo de armas menos letales. En una manifestación, la ministra de Seguridad responsabilizó a los mismos trabajadores de prensa por sus heridas, acusándolos de no estar adecuadamente identificados, pese a que las imágenes registradas en ese momento prueban absolutamente lo contrario. Durante la última manifestación del 12 de junio por la ley Bases, el fotorreportero Mariano Dalaizón recibió un disparo de balo de goma en el entrecejo. En este contexto, el Poder Judicial se mantiene pasivo. Por un lado, no hace lugar a las acciones preventivas tendientes a garantizar la libertad e integridad física de quienes ejercen su derecho a la protesta. Por otra parte... Existen obstáculos para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas en los procesos judiciales en los que se busca investigar las responsabilidades de funcionarios de seguridad por los hechos represivos. Los procesos penales que investigan las responsabilidades penales del personal policial por los operativos represivos suelen demorar años en avanzar. Este patrón continúa presente en la investigación de operativos represivos, pero además hemos registrado nuevos obstáculos para el acceso a la justicia por parte de las víctimas, como por ejemplo el rechazo a poder participar en calidad de querellantes a través de las entidades que los representan en estos procesos. Su contenido viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, los estándares emergentes de informes de esta comisión y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, eh, en esta ocasión eh, lo que planteaba Carla Gaudenzi de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, eh, si bien tiene el aspecto más gremial, más del sector, cómo es afectada la prensa, Eh, que no es cualquier sector, porque precisamente es uno de los sectores que además trata de visibilizar las protestas eh, y multiplicarlas. Eh, hay particular saña sobre sobre el gremio porque tienen esa tarea de mostrar lo que ellos no quieren que se vea, digamos. ¿no? Entonces, a, eh, además de la hazaña y de la agresividad propia contra los periodistas, Eh, que hacen prensa en estas en, este, en estas manifestaciones también lo que trae eh, carla es la un integrante de, de, de los poderes de esta democracia que también tiene su responsabilidad junto con el gobierno que es el ejecutivo eh, habla de la justicia ¿no? y un poder judicial que claramente está cuando interviene en estas situaciones está a favor de el gobierno de, y de sus medidas De aniquilamiento De descarte y de represión ¿no? Entonces por eso Hemos tenido casos donde eh, De los Veintipico de detenidos eh, Uno en la jerga Podríamos decir más perejil que el otro uh -huh. Digamos, ¿no? porque no era Ningún Che Guevara al que detuvieron Sino que fueron gente suelta super al azar, sí. super al azar Y sobre todo eh, Lo que se dice que boleo se iieron a buscar eh, fueron pasaron a un juzgado eh, de lo civil y correccional y penal a un juzgado federal sí. lo cual los ponían en la saga de un delito de sedición contra la patria o sea un nivel de, de cambio de carátula que hacía o que hace que eso pueda ser muy difícil de sacarse de encima digamos ¿no? con la necesidad de meter abogados más onerosos y no reconocer, como decía Carla, la representación de los abogados de los gremios, digamos. Entonces, eh, hay un ingrediente particular, tenemos el Poder eh, Judicial involucrado también en las tareas que lleva adelante el Poder Nacional, apoyándolo al Poder Ejecutivo. Y en algún momento vamos a tener que hablar también del Poder Legislativo, no que salvo algunas sonrosas excepciones... Eh, Se quedó en el recinto. Sigue, se quedó en el y sigue siendo parte de una articulación de cambio de figuritas en función de los intereses de una clase dominante que sostiene este gobierno y que es este gobierno que insulta a la casta la cual termina negociando con este gobierno. ¿no? Bueno, eso lo dejaremos quizás para, para otro capítulo de, de esta democracia tan amañada y tan eh, castigada que tenemos en este momento en la Argentina. Bueno, para finalizar por hoy, vamos a escuchar a Carlos Pizzoni, que es el último alegato de las organizaciones, que es de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Eh, Carlos Pizzoni así se presentaba y esto nos decía. Buenas tardes, Carlos Pizzoni, por la relación histórica que tiene esta comisión con el pueblo argentino. le solicitamos. Primero, exhortar al Estado argentino a derogar la resolución 943 de 2023 por atentar contra el derecho a la protesta y a la libertad de expresión y a restituir la protección establecida mediante la resolución resolución 210 de 2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Segundo, instar al Estado argentino a que derogue las normas que penalizan o sancionan a quienes participen en manifestaciones públicas. Tercero, requerir al Estado argentino abstenerse de utilizar herramientas legales como la ley antiterrorista para tipificar y perseguir a manifestantes y organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos por su participación en las protestas. Cuarto, instar al Estado argentino a que impulse la sanción de los responsables por violaciones a los derechos humanos por uso de la fuerza, así como la investigación de la cadena de responsabilidad estatal en estos hechos. Quinto, exhortar al Estado a arbitrar los medios para la protección de la labor periodística y reporteros gráficos absteniéndose de la criminalización y persecución de los trabajadores de prensa y garantizando un entorno seguro para el desarrollo de sus tareas. Sexto, solicitar al Estado argentino la elaboración de protocolos sobre el uso de armas menos letales que cumplan con los estándares y recomendaciones elaboradas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como por Naciones Unidas. Séptimo, elaborar un informe regional respecto del uso de armas menos letales en el contexto de protesta social que incluya datos sobre el uso de esas armas por parte de fuerzas de seguridad y su impacto en derechos humanos. Octavo, realizar una visita al país, por sí o a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de monitorear la situación en la Argentina. Último y noveno, requerir al Estado argentino información de modo periódico sobre el cumplimiento de sus obligaciones y de las exhortaciones aquí requeridas. Muchas gracias. bueno Y eh, finalmente, Carlos pisoni eh, de Hijos, lo que plantea es son las solicitudes muy puntuales, muy ordenadas, que se le hace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en esta situación que está atravesando nuestra querida patria. Hasta aquí por hoy, estamos ya sobre la hora del cierre del programa, hasta aquí por hoy, les pedimos a nuestra audiencia a nuestros vecinos, vecinas sobre todo nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan a, a lo largo y lo ancho de todo el país eh, que traten de meterle cabeza a escuchar esto eh, si no se entiende ahí, como decía Chani al principio, esto está colgado en, en Youtube o sea mm. que se puede se puede encontrar con facilidad no es algo complejo Eh, Así y, lo pueden buscar ¿no? eh, Sobre la situación de la protesta social Y el derecho a la libertad de expresión Así está textual en Exactamente, el... es eh, un sitio de, del CELS sí Que ahí van a encontrar este foro eh, Y además Insistimos eh, con, con inusitada eh, Voluntad de lucha Con ...que se debata esto con los compañeros y las compañeras... ...que se debata con los vecinos y las vecinas... ...que sea un tema familiar... ...que se pueda charlar acerca de esto... ...porque... ...de este modo vamos a empezar... ...a construir lentamente, ya lo estamos haciendo... ...los pequeños modos de resistir... ...no solamente en la lucha callejera... ...no solamente con nuestros emprendimientos productivos... Eh, generados al calor de, de la pérdida del empleo formal eh, y dando cuenta de que nuestro pueblo siempre se construye el modo para sobrevivir en esta bendita tierra, sino que también esa resistencia se da entendiendo y metiéndole cabeza por sobre la comunicación formal, oficial y de guerra que este gobierno y sus aliados permanentemente vuelcan sobre nuestros cerebros... ...bajo el modo de la televisión, de las radios, de las redes sociales... Eh, ...así que es muy importante sentarse y charlar... ...y escuchar lo que se está debatiendo en función de la protesta social... ...porque no es solamente el derecho a la protesta social lo que está en juego... ...sino que está en juego el futuro y el destino de nuestra patria y de nuestro pueblo de nuestras niñas nuestros niños de los que vengan atrás nuestro y de eso, y sobre todo sobre todo del planeta y sobre todo de la madre tierra así que eh, continuaremos en los próximos programas de la gran pueblo salud eh, con este foro con este encuentro con, eh, con la comisión interamericana de derechos humanos eh, donde participó también el gobierno y participaron las organizaciones Eh, continuaremos eh, seguramente el lunes con la respuesta del gobierno a sí. estos planteamientos que hacen tan precisos y tan claros eh, las organizaciones participantes. Así que hasta aquí por hasta hoy. aquí por hoy, por porque el lunes parte. se va a seguir con esto. Eh, bueno, vamos cerrando. Yo quería cerrar o terminar con una frase que me quedó de, de Lito, de la posición delito que dice, roto el contrato social, quebrantando el Estado de Derecho, nos vamos alejando de una verdadera democracia. Así que nos escuchamos. ¿Lo podés repetir que no escuché sí, bien? Sí, por supuesto. Cortámelo para... <risa> roto el contrato social, quebrantando el Estado de Derecho, nos vamos alejando de una verdadera democracia. Chau, chau.